Buen día, Juan Pablo.、Eh, buen día nuevamente a la audiencia y a, y a nuestro equipo.、Eh, tomé dos mates, que、Opa. no sé si eso es venado o no, pero、Cortito. con dos mates a esta hora de la mañana, capaz que es corto un desayuno, ¿no?、Sí. Eh, haría falta algo como para, para llegar al mediodía con poco hambre o con menos hambre, porque si no te comes hasta, hasta el tenedor que agarraste como para, para pinchar algo.、Así、claro. Que estamos en esa, en esa situación. Bueno, sí, sí, te llega el mediodía sin comer nada, viste, y agarras el pan que quedó de ayer y b o o m El hidrato que haya、pues、para adentro. Cualquier cosa que ande cerca te lo, lo lastras.、No、¿Qué haces? ¿En dónde andás? Bueno,、eh, ahora estamos en este momento en la esquina de Pellegrini y San Martín,、eh, San Martín Oeste,、eh, porque acá funciona el PAMI, la Obra Social de Jubilados y Jubiladas. Vinimos hasta este lugar. Porque después de la noticia que se conoció a nivel nacional de un trámite que tienen que hacer jubilados y jubiladas que, tienen, que cobran hasta 390 mil pesos para seguir teniendo la cobertura del 100% de los medicamentos, vinimos hasta este lugar para ver cómo se está desarrollando todo este trabajo.、Eh, pero lamentablemente estamos en la vereda desde hace más de una hora. Porque no dejan entrar a nadie de la prensa, no se pueden hacer fotos, no se pueden hacer entrevistas adentro de, de, del, del local del PAMI. e s es una decisión que tomó la, la dirección de este, de este lugar, que en este caso está encabezada por este, Luciano Ortiz. Y los medios de comunicación que vengan a cubrir este, lo que está pasando, o por lo menos hablar con alguna de las personas que están haciendo los trámites para ver cómo les fue y demás, todo en la vereda. Hay un policía en la puerta y deja entrar únicamente a las personas que vienen a hacer trámites. Toda la prensa, cualquiera sea, tanto este, radial como televisiva, como fotográfica, todos afuera. Esa es la decisión que tomó、eh, Luciano Ortiz de no ingresar, no dejar ingresar a la prensa para preguntarle a las personas que están adentro cómo le está yendo y, sobre todo, si es que este trámite les va, este, los va a beneficiar. Así que, este, entre la incertidumbre, De no saber si te, van a, te va n a cubrir este, el ciento ciento por de los medicamentos y también alguna satisfacción por la atención, es lo que encontramos acá, escuchando,、eh, hablando con algunos j u b i l a d o s y jubiladas que salían de hacer el trámite y accedían a hablar, hablar con nosotros. Pero también en, entiendan cuál es la situación de un jubilado o jubilada de entre 60 y 80 años que ellos mismos personalmente tienen que venir a hacer este trámite nuevo. Para que se p u e d a llegar a cubrir los medicamentos, si no perdés ese beneficio que, de, que da el Estado Nacional y que lo venía dando normalmente sin tener que hacer un nuevo trámite.、Eh, hay, hay jubilados que, por ejemplo, le dieron turnos para la semana que viene o para mañana o pasado y han venido en t a x i Un taxi、Uf. para cualquier jubilado y jubilado cuesta, cuesta entre, claro, entre, entre 5 mil y 7 mil pesos. Claro. Una jubilada que vino con un acompañante, con una persona que la, que la, estaba, que la estaba cuidando, este, la estaba acompañando en su casa, se quejaba de eso, de que es el segundo taxi que toma en menos de una hora, porque no le hicieron el trámite acá, porque tiene que traer impresos los recibos de sueldo, por ejemplo, algo que También tiene que pedirle ayuda a algún familiar, algún amigo, claro, alguna amiga, sí, sí. Este, que vaya a un lugar, les imprima los recibos de sueldo para venir mañana o pasado a, a seguir haciendo el trámite o continuar haciendo el trámite. Después te quieren eso, decir digo, que este es el、sí. gobierno de la digitalización y la modernización y que están no, tirando tenés el papel. No, tienes que traer el papel, por el、favor. papel viejo. O sea, todo, pero aparte, cuando yo estoy con un número de documentos, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto cobra y, y tienen el recibo de sueldo? o c u o、claro. q u e r e imprimir acá un papel? Bueno, le están complicando la vida mucho más a un jubilado que no solamente no le votaron la, la, la, la jubilidad... la, este, sí, la, la movilidad, un el poquito, aumento, poquito más de claro, unos pesos la movilidad. c l o el aumento de, de los jubilados, sino que también ahora tienen que hacer un trámite para poder tener el beneficio, en realidad el derecho de poder tener un ciento ciento por de cobertura en los medicamentos. Si、eh, a ustedes les parece, podemos escuchar estos tres audios que registramos hace un ratito acá en la vereda del PAMI, que un poco resumen、eh, lo que les pasa a los jubilados y jubiladas, y sobre todo esta frase de. Eh, que ya venimos escuchando y también venimos nosotros sosteniendo acá en Radio Carmés, de que el gobierno nacional a los jubilados los quiere matar. Y ya no lo decimos nosotros, lo dicen los propios jubilados y jubiladas que salen del PAMI, enojados porque no pudieron hacer el trámite o porque sienten que vienen a hacer un trámite y que les complica mucho más la vida. Así que si les parece, escuchamos voces de jubilados y jubiladas acá en el PAMI que registramos hace un ratito.、No、para el viernes. A las nueve y, y media de la mañana. Bien.、Eh, ¿Y usa muchos remedios? Sí, no, yo soy diabético、e、insulino dependiente,、Ajá. hace 35 años.、Ajá. Y bueno, a mí hasta ahora me, me vienen cubriendo el 100% de los medicamentos. Yo me coloco dos clases de insulina, aparte tengo tiroide. s De, y tomo levotiroxina. ¿Y después y lo, de este trámite va a seguir teniendo la cobertura? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que de, venga el viernes con el documento y e y los ...y l recibos de sueldo, que los pida en el Lancé. Y bueno, y ahí van a ver, ellos no, no me ¿O sea, dijeron. ¿Le aseguraron que、no、le va usted, a hacer, usted? No, usted es、no, de la mínima. O sea, digo, exactamente, recibe la mínima. Sí, sí. Menos sí, de 340 mil.、Sí, sí, sí, ¿Y sí, cuánto、sí, gasta、sí. en remedio? Y yo, si tuviera que en este momento pagar la insulina. Y yo estoy más o menos entre 300, 350 mil pesos. ¿350 mil pesos de remedio? Averigua lo que vale un, una caja de insulina y yo utilizo dos insulinas. O sea, un sueldo es para. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. sí.、Uh -huh. Quédate re tranquilo. Y o aquí sea, es imposible que usted no, no, no yo, pueda tener la cobertura. Si me, sacan, si me sacan esto, dime, es para morirme, nada más. Sinceramente, por, no, por legislación, Buen、sí, claro, no, sí, día. Sí, dígame.、No. e No, ¿vino bueno, a hacer el, por el trámite、ley. por l r e m e d i o y cómo, y, ¿cómo sí, le fue? No, me dieron bien, me dieron el turno para mañana. Ajá, bien. Este, ¿Usted consume mucho remedio, señora? y e n t r e mi marido y yo, sí, bastante. Sí, Ajá. Este, no, lo que quería, creí que eran de fama. Y lo que quería saber s i los que están al 50% siguen al 50%. A u s t e d l e cubre el 50%. Algunos me cubrían、no、unas gotas que、ah, tengo de por vida, si no me quedo ciega. e r a c i s t e Me lo cubría al 100%. Bien, ¿y todo este trámite no le produce algún engorro venir otra vez al, trám a, al PAM? i í、no, b u n o y lo importante es poder conseguir el subsidio.、Ajá. Pero bárbaro、eh, porque me lo dieron en el momento. ¿Y le、mañana. aseguraron que haciendo este trámite va a seguir teniendo los remedios? No, sí, nada. <risa> Hay que venir a hacer el trámite. Bien, bueno, gracias. gracias. ¿Cómo es su nombre? María Luisa. Bueno, María Luisa, ¿cómo le fue con el trámite? Perfecto, me atendieron perfectamente bien. Eh, aparte, yo tengo también problemas de discapacidad. Usted me decía dónde, en, lo,、eh, en la en audición. Entonces,、eh, la verdad que no me puedo pejar.、Eh, la atención, excelente. ¿El trámite, cuando, para cuándo le dieron turno? No, no.、Ah, me ya me lo solucionaron.、Ah, bien, porque bien. como yo le dije que andaba en bicicleta, m e h i c i e r o n el favor. <risa> porque... usted, ¿Cuánto utiliza de remedios mensualmente en plata? ¿Cuánto gasta? Ay, no te sé decir bien. ¿no? ¿Mucho o poco? No, sí, no. Es, es, es, es bastante. A mí mejoró. Tengo, tengo de todo. Estoy vieja ya, chico. Pero yo le pregunto ahora: con este no, trámite no, que tiene no, que no. hacer, ¿le van a asegurar que le siguen este, bonificando los remedios o no? Me aseguraron que me bonificaban los que. Por, como yo tengo las dos cosas por discapacidad, me aseguraron el 100%. Por、si、bien. ¿Usted cuánto cobra? De, la, mínima, la, la, mínima. la mínima, y no tengo más nada bien. Y si esto no le cubre, cuánto, cuánto le insumen en su, en su gasto mensual y la mitad del sueldo, la mitad del sueldo, la、sí. mitad del sueldo. Y、eh, le pregunto para saber, le aseguraron que esto le va a cubrir o todavía no, no, a mí me ¿Sí? lo aseguraron. Me dieron un papel con el cual me dijo que estaban cubiertos al 100%. Bien, bueno, una buena, una buena, la verdad. Y, y es excelente la atención. No puedo decir una palabra. Bien,、bueno. Porque yo no pedí turno. Claro, y entonces、claro. ahora le pedí por favor. Y me dice: Bueno, si se queda, me dijo una de las chicas porque hay una que no. Bueno, <risa> bueno muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Mira que mira ya. Buen día. Hola, ¿Cómo hola. les va? ¿Hicieron el trámite por el medicamento? y cómo、eh, les mira, fue? Ya tengo que volver. ¿Cómo les fue? Y、me a t e n d e r o n bien, pero el único problema es que tengo un pueblo mañana. Y somos dos ancianas, ella tiene 102, yo tengo 74 con enfermedades. ¿Por qué、crónica. tienen que volver mañana? ¿Por qué no lo pudieron、Porque、hacer hoy? Porque nos tienen que reimpadronar para obtener los medicamentos de enfermedades crónicas. Yo tuve dos ACB. Tengo una prótesis en la aorta. Y ella tiene enfermedades crónicas. c r ó n c a s Pero es un problema para ustedes, tener que volver mañana. Yo no puedo pagar los medicamentos. Hoy fui a retirarme el medicamento que tengo ordenado por tres meses. y el medicamento c e r b a l para la presión tuve base B y uno me sale 9000 y el otro 7000 y yo no lo puedo pagar usted cobra、Porque、la mínima la mínima、Ajá. y、Bien. lamentablemente no lo puedo pagar por eso nos apuramos v e n i k claro y con este trámite le aseguran que le van a seguir sí, cubriendo mañana no van a dice que mañana ya nos van a hacer pero es una molestia、claro. grande Diga que el marido de ella tiene coche, porque a mí me resulta r e difícil. Sí, y también hacer todo un trámite también es una molestia. Sí, y eso se lo debemos no, al no, nuevo no. presidente que quiere que se mueran los viejos, porque es eso lo que está buscando. Porque si tuviéramos que comprar, pagar los medicamentos, no lo podemos pagar. Sí, y sobre todo tener que volver a hacer un trámite de una persona mayor con todo、sí. lo que requiere, si no tiene una ayuda de alguien、Pero、que、si、le p e r o Si no puede... lo hacemos, no lo podemos pagar.、Claro. Es el problema. Bueno. Eh, algunos algunos este, jubilados y jubiladas que pasaron acá por el PAMI hace un ratito y que pudieron hablar con nosotros, como verás o como verá la audiencia también, hay gente que está contenta por la atención, pero también otras personas que están molestas por esto de tener que hacer nuevamente un trámite para obtener la ayuda sin la seguridad de que vuelvan a tener la cobertura y esta situación puntual que ya lo dice de, abiertamente el jubilado y jubilada. Este gobierno pretende que los jubilados se mueran, porque después de hacer todo esto, tener que venir dos o tres veces a hacer trámites, a esperar,、eh, a pagar un taxi o conseguir que alguien te traiga, es una situación muy, pero muy desesperante para cualquier jubilado y jubilada. Recién, esas dos personas que escuchaban, o esta última persona que hablaba, estaba acompañada por su mamá, su mamá de 84 años y ella de 63. Eh, y, y la verdad que, que uno las veía, dos personas que se mueven muy, pero muy despacito, con, con mucha paciencia, tienen que ir caminando por la, por la, este, por la vereda, habían dejado el auto cerca de dos cuadras de este lugar.、Eh, todo esto pasa en el PAMI,、eh, después de la decisión que tomó el Gobierno Nacional de tener que hacer un nuevo trámite para la cobertura. De medicamentos. Como estos este, testimonios que escuchaban Juan Pablo le c u e n t a a la audiencia,、eh, se pueden reproducir por miles, porque van y vienen y todas las terminales de la, del PAMI están ahora ocupadas, o sea que es incesante el paso de jubilados y jubiladas que vienen a hacer el trámite por medicamentos. Es el, el único trámite que vienen a hacer. Después los demás, este,、eh, Vienen por algún otro trámite menor, pero la gran mayoría de las personas que se acercan hoy al PAMI es para hacer el trámite de la cobertura del 100% de los medicamentos. Dale, Maurito, la verdad es que、eh, escuchar esas las conversaciones, qué dolor causa, porque es una tortura lo que están viviendo jubilados y jubiladas.、Eh, eh, no se puede definir de otra manera. Incluso creo que es desde ese lugar. Cuando uno afronta una calamidad y es, y es víctima de una tortura, justamente, casi que agradece cualquier trato básico humano. Es decir, me, me imagino un empleado, un empleado una a e e m p l de a d PAMI que trata a un jubilado o jubilada como se lo merece, en ese sentido. Es decir, hola, ¿cómo le va? Y lo tratará bien. Y salen agradeciendo eso, pero la verdad es que qué tristeza, qué tristeza. No, no, no, me, no queda mucho más para decir. Nos reencontramos Nos cuando disponga. Nos reencontramos cuando sea necesario. Dale. Nuestro cronista d exterior e es Mauro Monteiro. Recogió voces ahí de las personas que sufren lo que está haciendo el gobierno nacional, las políticas públicas de la crueldad. 106.1 Nuestras fuerzas de